Hoy 24 de marzo y vamos a meternos en el día de la memoria por la verdad y la justicia Y lo vamos a hacer con un texto, permítanme, que escribí hace dos años Y que tiene que ver con lo que pasó en casa Solíamos ir, papá trabajaba en la Junta Nacional de Granos Estábamos en Estroder, todo el mundo lo sabe. Y solíamos ir mucho a Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque el viejo dependía de Bahía Blanca. Y al puerto, a las reuniones, el edificio de la Junta de Granos estaba en un lugar emblemático. Todavía están los carteles anunciadores en las paredes. Cerca de la Culia, donde está la Catedral de Bahía y el edificio de la Nueva Provincia, ahí estaba el edificio de la junta las oficinas centrales de la Junta Nacional de Granos en Bahía Blanca. y después en el puerto, claro y cuando papá iba a las reuniones nosotros nos quedábamos en la casa del tío Orlando el tío Orlando, un ídolo un dandy un tipo de una elegancia, una pinta había sido campeón sudamericano y argentino de pelota paleta en la época de oro de la pelota paleta Solía andar con el famoso manco de Teodolina. Muchos de los que están acá, seguidores de la pelota paleta, lo conocieron como el polaco. Porque viste que a los apellidos croatas se les decía el polaco o el austriaco por el imperio austrohúngaro. Que tantos años estuvo eh, dominando esos, esas tierras, esos pueblos. Al tío le decían el polaco. Era un capo y tuvo dos hijos se casó con Gladys una mujer bellísima para las amas de casa que están escuchando Gladys de la familia que trajo a la Argentina las ollas Essen la fábrica que está en venado tuerto de las ollas Essen que es la única ensambladora de ollas Essen en Argentina es de los hermanos de la tía y la tía era la distribuidora para todo el sur argentino de las ollas Essen Claro que eso les vino después de la noche más oscura que nunca pudieron superar. Tuvieron dos hijos, Claudio, estudiante de geología, pintor, escultor, un genio por donde lo mires, y Adrián, Adrián venió de una dulzura y de una belleza muy peculiar. Y de eso les quiero hablar en la historia de hoy, en la reflexión de cada mañana. Don Jefe, ¿usted cree en el destino? La anécdota la contaba siempre mi padre... ...Lisa... ...era un lauchero... ...así se denominaba... ...a quienes cargaban y descargaban... ...a palas cereales... ...se decía lauchero... ...por lo de laucha... ...por andar entre... ...el trigo, el maíz... ...Lisa era de origen chileno... ...y trabajaba en ese elevador... ...de más de 60 metros de altura... ...que la Junta Nacional de Granos... ...tenía en nuestro deber... ...el hombre... ...esclavo del alcohol que lo llevó a la muerte en un ataque de delirio tremendo era iletrado en 1885 en Croacia nació Karlovich Grengrin Tomas que llegó a la Argentina en el siglo 20 y se radicó en Santa Isabel provincia de Santa Fe ese Grengrin Karlovich era tío de mi abuelo Víctor Tomas Por ello el padre de mi padre se radicó en ese pueblo del sur santafesino cuando llegó a la Argentina en 1926. El tío Tomás, mi tío abuelo Tomás, llegó extraditado según confirman los datos familiares. Aunque ignoro los motivos, adivino su rebeldía contra la ocupación italiana en esas islas del Adriático, hoy Croacia, allá por 1910. Don Tomás se casó con Emilia y tuvo cinco hijos. Ana Hilda, Orlando, el polaco, a Antón, el tío Pocholo, Ana María y Amalia. Amalia, gran artista plástica de renombre internacional. Como te decía, Orlando fue un jueño, dueño de una pinta de actor de Hollywood. Fue campeón sudamericano de pelota paleta y empresario exitoso. Se casó con la tía Gladys y tuvieron dos hijos, Claudio, que en los años 70 debió exiliarse en España, y Adrián. En julio de 1977, Adrián de... 19 años, había sido uno de los fundadores de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios en Bahía Blanca, y de la Juventud Revolucionaria Peronista. Fue secuestrado en ese julio por un grupo comando del Quinto Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca y aún permanece desaparecido. Volviendo al chileno Lisa, la anécdota que contaba mi padre terminaba porque si yo me tiro del elevador de 60 metros y el destino dice que no me muera, no me muero. A veces es preferible dejarlo al destino que explique las ausencias. El rasgo revolucionario de aquel Tomás Grängrin Karlovich corrió por esas venas familiares y seguramente se alojó en Adrián y sus sueños de un país justo, libre, y soberano tal vez tenga razón el chileno Lisa y los hombres tengamos un destino marcado mientras los que se creen dueños de la Argentina siguen pidiendo una TIS libre para poder pagar sus deudas este 24 de marzo abrazo el árbol familiar con el orgullo de pensar los luchadores y luchadores Sabios, exiliados, Adrián Karlovich presente, ahora y siempre.